La cumbia cumbiachola, cumbia chola chola es, es un ritmo tan bueno que despensa de bailar, la cumbia pumbia chola, cumbia chola chola es, es un ritmo tan bueno que despensa bueno de bailar, pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás, pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. Cumbia chola, cumbia chola, chola es. Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar. La cumbia, cumbia chola, cumbia chola chola es. Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar. Pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. ¡Hupa! ¡Hupa! ¡Hupa! ¡Hupa! Ay, ahora somos dos. ¿Cómo está, maestro? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Pues aquí en el programa número 200 y tantos Bueno. Ya casi estamos cerca de los 200 años, maestro. Y todavía no hacemos, celebramos los 200. O no, sea, hablamos pero por sedgado. Les prometemos que regresando de Ciudad de México ya nos vamos a poner a, a, ¿A organizar, a organizar esta celebración de los 200 que nos tardamos, pues, pero. Más vale lento que nunca, o algo Incluso, así. Juanito, todo terreno va a ir, creo, ya, yeah. está Pero apartando mejor, la fecha. podrías, este, prometer un cumbión conmigo, Juanito? <risa> Sin presiones. Ok, maestro, el día de hoy, ya decíamos, es nuestro programa número 204, ya iniciamos el mes de junio, eh, estamos en el día 4, a mí el 4 me gusta mucho, así que hoy es, ha sido un gran día. Y como invitados tenemos al Club de Firmes Reales, que hay que ser un poquito pacientes, ya están por llegar, eh, no se tardan, así que tranquilos, muchísimas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos y sus ojos para ver este programa, es algo que estábamos esperando todos como muy emocionados, ¿no, nuestro? Pero antes que se nos pase, hay que mandar un saludo a su esta Suecia, saludos. a Margarda, ya les sé pronunciar, parece, <risa> y ellos pues son nuestros... Mmm... Auditores, Bueno, que también nos pueden ver ya en Suecia. Sí. Mariana, Oscar y María. Antes que se vayan a dormir porque ya son ocho horas de diferencia. Entonces sí. ellos ya están por caer. No, yo creo que ya cayeron, maestro. Ajá. Ya son las once de la noche. Ave María. Yo creo. Y este, el señor Sergio Fon, parece que fue, fue por unos tacos de chicharrón con pelo. Y también cayó. También cayó, pero <risa> creo que pide los tacos como para cinco cuadras, pero ahora creo que no. No alcanzó Ay, a llegar no, no, no. es que cinco cuadras y, y del azotón. Sí, ya sé. <risa> ok, saludos Moni, gracias por estarnos viendo, muchísimas gracias. Si alguien más quiere saluditos, ahí pónganos un comentario y con todo el gusto del mundo lo vamos a mencionar. ¿Los chicos de filmes reales? Sí. sí son unos tipos los chicos de los comics de Polanco, así los conocemos sí. nosotros, ¿no? Pero tienen una, una organización y tuvimos la fortuna de estar con ellos en una especie de aniversario. Pues una especie no, maestro, un aniversario. Oh, bueno. Pero antes de que nos platique de eso, yo mm. quiero que platiquemos de la primera canción del día de hoy. Uh -huh. ¿Le gustó? Sí, no, de hecho nunca la había escuchado. Qué obole, maestro. Júntese conmigo. Ah, le hace <risa> falta barrio. Para, le hace falta barrio, maestro. Eh, mira, esta canción es de la orquesta Dominó. Se llama La Cumbia Chola. Uh -huh. A mí me gustó. La verdad es que me sorprendí porque literal me puse a buscar así canciones que tengan que ver con cholos, canciones, cholas y todo. Y lo que más hay es cumbia. Uh -huh. Me sorprendí porque creo que entonces todo el mundo tiene bien ubicado que a los cholos les gusta la cumbia, a los homies. Para entonces, mí también. No, no, claro, pero pero estamos hablando de ellos en particular y sí. yo tengo por ahí unos videitos que, no, hombre, bailan, pero tremendo. Me están sirviendo como de tutoriales, Juanito, para aprender a bailar así como ellos, de, de, como tipo de gavilanes, ¿no uh es -huh. nuestro? Y ahorita ellos nos van a explicar. Pero les recomiendo en general que escuchen a esta orquesta, Orquesta Dominó, muy buena su música, no es reciente, obviamente, pero son muy buenos, muy, bueno, muy buen material. ¿Mexicanos? Uh, no sé, maestro, no me hagas esas preguntas oh. difíciles al aire. Por me favor. metes en problemas. <risa> sí, ese. ¿qué es eso? Creo que ya vienen. Sí. Sí, ya vienen. Pásense, chicos. Por favor, adelante. Un micro, otro, donde gusten sentarse. Ahorita vemos y si todos nos, nos encuadramos perfectamente. Parece es que sí, me dicen, cámara, cámara una, tí. cámara dos. Ajá. Acuérdese que usted tiene esa camarita ahí muy cerca, maestro, ¿eh? para sí. que no nos vaya a estar dando la espalda. La camarita fifi le digo yo. <risa> Pues ahora sí, chicos, hermoso, tráete un banquito si quieres, ah, ahí, ¿Oye? haz la mochila ahí. para atrás, claro que sí. Ahí cabe. Ok, chicos, pues ya hicimos una pequeña presentación, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación de nuevo, <risa> se los digo, hay que sonreír más porque yo me asusto ¿Sí? cuando la gente no sonríe. Ay, qué soy yo sueña. <risa> sí, pero serio, ya me estoy preguntando. A ver, Yo muy de Oye, estábamos platicando que la primera canción que escuchamos el día de hoy, ya les tocará escucharla en el podcast, es una canción que se llama uh, La Cumbia Chola. Ah, es que a los chulos, a los homies les gusta mucho bailar cumbia o qué, porque ya todo el mundo los ubica como cumbieros. Bueno, sí, sí nos gusta, Ajá. sí nos gusta mucho, pero aquí en Guadalajara Ajá. es más la música oldies Oh, ah, sí, okay. la en la cumbia es como más para el lado de Aguascalientes. Que ah, de respeto. Es ah, sí, ¿Es, son eh? buenos para bailar. Buenísimos para bailar y creo que te tocó mirarlos ahí. Sí. Ah, pues sí, seguro que okay. en los videos, sí. en los 80 videos que sí. me traje sí. ahí, sí, Plaza unida, que Ajá. siempre nos acompañan en nuestros aniversarios, Ajá. ellos se lanzan. Con y no, todo. Eh, sí, con todo. Y se avientan unos pasos que qué bárbaro. ¿eh? Ah, no, sí que también. León. Oye, <risa> antes de que se me olvide, yo quiero si saben el nombre del eh, chico mm. que tocó el huido. ¿Saben quién es? De... ¿O no, ¿Oh, Aguascalientes? Aguascalientes? Creo que sí. Eh, ¿Son de un club? ¿O Oso... son...? de la cumbia creo que salían face o algo así. Sí, ¿verdad? Te vamos pues a investigar. Eso te iba a decir, si me hacen investiga? el favor, te voy a decir porque yo en este año me propuse aprender a tocar güiro. Ah, okay. Y cuando llegué, pues yo estaba parada ahí a un lado y cuando lo vi, dije, oh, sentí que se me cayó la pinza, sí, dije, wow, toca padrísimo. ¿Sí? sí, sí, sí, también sí. le tomé ahí unos videos, ¿Igual? pero me encantaría. Y vamos a Aguascalientes. Ah, viva vamos, Aguascalientes. Pues, eh. Maestro, estoy no materia dispuesta. Vamos ahí para allá mira está eh, próximamente en septiembre ay, joder, ay, déjame ahorro eh, sí, <risa> eh, cada año con raza unida Ajá. que son digo los que nos acompañan okay. y pues ahí te vas a dar Ay, un taco sí, de ojo, la maestro patita. Un taco sí. de oído Ay, pues, si ¿sí se puede, sí, claro que sí, sí. nos acompañamos ¿Verdad? Estaría sí. muy padre Sí, créeme que sí, te la vas a pasar muy bien Ok, sí. pues ahora sí, chicos eh, Nosotros ya comenzamos, pero háganos favor de presentarse para la gente que nos está escuchando ah, okay. y nos está viendo Ahora sí micrófonos, hay que hablarles cerquita pues, el primero. micrófono y vamos, vamos a cederles los micrófonos aquí a compañeros ¿eh? er... er... er... er... un poco nervioso no pues yo me llamo José Miguel este pero pues en la calle me conocen como Belka este no sé qué más yo soy trabajo en una planta este que trabaja la ajonjolí Sí. Oh, qué ¿interesante? Sí. Pues <ríe> no sé qué. Pues más o menos. No sé bien, pero algo así. Está nervioso Eh, ahorita, ahorita. Tú también puedes hablar en el micrófono, de... ¿eh? ¿Quieres Diles decir cómo algo? te llamas? Ándale, dinos cómo sí. te llamas. Diles cómo te llamas. Sí. También es también es parte de, de le gusta, de... gusta ah, ir también a sí. los eventos. Mucho. Sí. Ah, entonces quiero que nos digas tu nombre, ándale. A ver por favor. Mi nombre es Orlando Daniel. Orlando ah, Daniel, Orlando. qué bonito nombre, ¿y cómo te dicen? Dani. Eso. Me gusta, pelón. me gusta. ¿Cuántos sí, años tienes? Siete. Ay, oh, eres grande ya, ¿eh? Uh -huh. <risa> ok, pues muchas gracias por presentarse. ¿Y? Y bueno, pues Laura, Laura Amelia Pedro Montalvo, y les digo <risa> mi nombre. <risa> Entra, Alian La Patrona. Ok. Sí. Ay, varia gente que me pidió que te pregunte por qué te dicen la patrona sí, que si eres muy mandona un poco un poco sí soy un poco eh como toda sí. mujer sí creo que sí a veces todos tenemos un poquito de patronas o mucho un de patronas, mucho sí, sí. ¿Eh? bueno a mí me dicen así me pusieron los policías en, ¿En buen serio? plan en buen plan así ¿Ah, porque siempre que les digo eso Ajá, me dice, a... ah, algo hiciste, o no, no, no, no, todo bien, viví la vida loca, pero bien ah. okay. eh, Ellos me pusieron así, uh -huh. la patrona, ¿no? entonces así se me quedó, pues ya me conocen todos por ese poder. ¿Hace mucho que te dicen así? Sí, sí ¿Ah, ya ¿sí? Sé, ya hace un tiempecito <risa> y pues creo que también me lo he ganado, ¿verdad? Sí. Aparte Pues está me bien, pulso. la verdad es que es, un, es una forma de llamar a alguien con mucho respeto, creo sí. yo Y, pues, bien ganado, ¿no? Sí, creo, bueno. que, mereces, creo yo que sí, sí ¿verdad? <risa> ¿Y qué te dedicas, que... Mira, a mí me gusta hacer manualidades de tejido, me encanta tejer, ¿Cómo crees? me encanta todo todo ese, a hacer todo ese arte, Ajá. porque para mí es un arte, ¿verdad? Ajá. Sí. Y, y me gusta mucho eso, ahorita me estoy dedicando a eso. ¿Qué haces esa? entre ropa, figuras? Ajá, o qué... lo que quieras, te lo hago tejido. Lo wow. que quieras Lo que quieras, sí, así es. ¡Ay, me Ay. gusta, vamos a pedir una rana maestro. Sí. Sí. Velo pensando, venlo pensando sí, como sí. es que a nosotros nos gustan mucho las ranas, bueno de hecho nuestro logo, Ajá. tanto en el radio como en la academia de baile, eh, okay. es una rana y uh -huh. somos marca registrada, de hecho, para que nadie la pueda utilizar, así que o sí sea, vamos a encargar. Ah, de con mucho creer. gusto, claro que sí. Mándame tu y yo te lo hago. ¡Ay, qué bonito! Sí. Perfecto, me encanta. Sí, claro que sí. Pues lo dejo, maestro. F claro, Geta, no nos, lo dejo nosotros eh, tuvimos contacto con ustedes a raíz de que, con los Tropical Year, Sí. y eh, los vimos ahí bailando con ellos, y como nosotros somos, bueno, parte de pues no sé, seguidores, Pero o no sé qué. de, seguidores, Ajá, de seguidores, los sé de los Tropical yeah. sí, este, ahí fue donde tuvimos contacto con ustedes, y, y pues la verdad está muy padre, ¿no? Sí. Ellos comenzaron sí. a hablar de los homies, los homies de Polanco, así les dicen. Sí, sí, así nos dicen. Sí. sí este. Pues bueno, qué? es, para nosotros estamos perdón, en vivo, ¿eh? no pasa nada, para <ríe> que se den <ríe> cuenta. Perdón, que, que estamos en vivo. Perdón sí sí sí este bueno pues mira, un tropical para nosotros es muy especial verdad porque sí. ya ya llevamos un tiempo este con una una bonita amistad aparte ellos siempre nos acompañan en nuestros aniversarios y, y fiestas particulares sí. también sí, sí. verdad yo las he visto sí. yo las he visto. nos nos encanta nos encanta bueno a mí no tropical ya cómo se conocen sí, sí. con tropical igual también por eventos así ¿Ah, Uh -huh. Eventos que nos invitaron Hemos estado en videos, en sí. videos Ah, es que, que ese, te lo, ese tema te lo traigo sí. Para un ratito sí, sí, sí, sí. Y de ahí surgió Surgió la amistad Y pues también lo seguimos, ¿no? Cada vez que, que podemos, este, ahí vamos también Me ha tocado, bueno, nos ha tocado coincidir En las salitas de Miravalle Ajá. Cuando Ajá. han ido para allá a tocar eh, Dos veces nos ha tocado Coincidir sí. ahí No sé cómo se llaman, nunca me he atrevido así como llegar y presentarme Ajá. directamente, somos fulanitos y tal, pero sí tenemos de hecho hasta videitos. porque a mí de verdad me fascina sí, sí. cómo bailan ustedes, me encanta, es así, sí. yo los veo bailar y me enloquece, entonces ten, cada vez que podemos, yo tomo un video Ajá. y ahí los estoy viendo, le decía a Juanito que me sirven de tutorial para poder ah, bailar. Tal, ¿eh? sí. Entonces sí. Eh, sí hemos coincidido, nos ha tocado Ajá. verlos ahí en... en en eventos, ¿verdad? Sobre todo en sí. ese de Miraballo. Que ya hace Valle. falta unas salitas de sí, Miravalle sí, Y ya, sí. ya hace mucho sí. que no van para allá. No, sí, sí. Nosotros, te digo, pues somos seguidores uh -huh. también de, de Tropical. Y, bueno, yo en lo personal me encanta. Me ah, a mí me fascina sí. porque me encanta bailar. Sí. Entonces, no, pues imagínate. Yo feliz y contenta, sinceramente. Sí. Uh -huh. Y los filmes reales, ¿cómo Firme nacen? Firmes reales, bueno este era, pues se puede decir que un sueño mío, verdad, Ajá. mío y gracias a Dios, bueno se ha llevado a cabo mi, mi sueño juntarnos pues siempre se había hecho de juntarse ahí en el parque, de hecho Ajá. donde fue nuestro aniversario, usted conoce Polanco, ¿verdad? muy bien <risa> muy bien, ¿cómo sabes que conoce sí, Polanco? Conoce muy bien porque ya me informé Ay, ya sí, ah, okay. sí, sí desde el ganso de todos desde hace muchos años muchos años, sí, yo soy de ahí de no Polanco, de Polanco. Entonces ayer era el punto de reunión Ajá. de toda la colonia, ahí, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos a juntarnos ahí uh -huh. hace cuatro años. Okay. Volvimos a, a retomar, este, pues la amistad. Nos volvimos a encontrar con, al, con algunos y yo ya tenía esa idea, ese proyecto y decía o cuando, cuando creo que ese es el momento, uh -huh. ¿no? Ese es el momento. Mis hijas ya están grandes, ya son amas de casa, profesionistas, entonces y creo que es el momento en el que yo puedo, ¿verdad? Puedo y quiero, entonces vamos con todo. Reunía a los más allegados a mis amistades y, y les platiqué, ¿verdad? De, de, del proyecto y pues unos sí, otros como que ¿cómo? temblaron. Así no me como... animo, no me animo. Sí. Yo no, pero es que yo no me visto. Es que no es uh, requisito que te vistas. Claro. O sea. Eh, firme reales pues es más que un grupo pues somos una familia así mm. como viene aquí el chiquitín pues yo también llevo mis nietos mis hijas ay, qué padre. otros también llevan a, a su familia de hecho ya llegó otro compañero ay no ya no Pásale. alcanzo silla no ¿eh? alcanzó silla pásate pásate toma una silla y vente para acá por Andale, favor por favor y, y así surgió así surgió verdad este con con esa idea que yo siempre tuve De, para acá. de hacer un, un club porque ya no es clica, ya no es barrio ya no es ya es un club familiar y ¿sí? donde vamos nos divertimos bailamos comemos cotorreamos si no nos salimos a la cama ahí está y nos la pasamos bien no en la foto nos la pasamos muy bien o sea se reúnen bailamos platicamos sí. comemos sí, sí es es como la actividad reúne. principal sí, sí. sí así cada es. cuando se reúnen eh, nos estamos reuniendo cada 15 días o una sí, vez por mes O vamos a eventos, salimos, salimos a uh -huh. eventos, Aguascalientes. Ahora sí que a donde nos inviten. Ya estoy me me no soy la única. Vaya, vamos. Me apunte la chancla. Hacemos eventos Exacto. de causa también. Sí. sí. Ah, es muy interesante. Sí, sí. Así inició Firme Reales. Ese es ahora sí que el objetivo uh -huh. del club. También hacer eventos con causa, apoyar a la comunidad, que ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, y si nos invitan, pues ahí vamos, ¿no? Claro. Y si no podemos, pues vemos la forma de, de apoyar en sí. lo que, pues se pueda. Fíjate, qué interesante, porque aquí lo hemos hablado muchísimas veces, que nosotros estamos en pro de una sociedad que no juzgue a los demás por cómo te ves o por cómo piensas. Sí. Ahorita, por ejemplo, estamos con el tema que, de las... Hay que, hay que respetar eso. De las claro. recién pasadas elecciones y no, bueno, no sé si a usted les tocará, pero está en redes co atacando, o sea, los que perdieron sí. contra los que ganaron y dices, bueno, pues ya, eso ya pasó. Ya pasó, y sí, ya ya ya ya ganó, no. El tema que sigue, entonces, ¿Qué? juzgamos porque el otro no votó porque yo quería que votara y, y porque ahorita, por ejemplo, es muy notable que están juzgando, es que es un tonto porque no votó por la que yo quería. Entonces, ya, o sea, ¿por qué te me juzgas? Pues, a lo mejor tengo mi idea equivocada, pero es mi claro. idea, ¿no? Exacto. Entonces, eso. la misma forma de vestirte, o sea, sí. ¿por qué juzgamos o por qué nos tardamos tanto tiempo en aprender que no debemos de juzgar a alguien por cómo se viste, uh -huh. por si se raya, por si se pone ropa que a mí no me gusta? O sea, ¿eso qué tiene Entonces, que ver, no? ¿Sí? Somos personas sí. y somos seres humanos. Yo pienso que la ropa corazón. no hace a la persona, ¿no? No. Uh -huh. eh, lo que importa, pues, es lo que tienes aquí adentro, claro. la ropa es simplemente vestimenta. ropa, vestimenta. ¿Sí? Sí, sí y también los valores que le inculcan a uno sus padres también, sí, los sí, valores, claro. el respeto, <risa> el, el el, los valores, el respeto que le, le inculcan a uno desde niño los padres, uh -huh. sí. también es lo que cuenta mucho. Exactamente, yo siempre he pensado, eh, todo eso no lo aprendes tanto en la calle, lo traes de casa. Sí, también. Eh, ¿verdad? Eh, como dice JJ, los valores y el respeto, pues eso tú mismo, te lo forjas, sí. lo aprendes en la calle y en casa, y Así. es que es chistoso, nosotros tenemos un hijo que se dedica a hacer freestyle, y él eh, a los 18 años comenzó a tatuarse, y hubo un tiempo que traía el cabello en trencitas porque jugaba a basquetbol. y decía que le daba mucha risa porque las señoras, si coincidían con él en la banqueta, se bajaban, sí. lo veían, abrían sí. los ojos, se bajaban y se cruzaban, sí. y él tranquilo, ¿no? Él se ya caminando. Entonces, sí. digo, es, es triste, pero a veces porque no es como tú uh -huh. lo juzgas, ¿no? Exacto. No sé, ¿a ustedes les pasa lo mismo claro, con los de traje? todos los días. No, no, pero con los de traje, ¿le tienen miedo a los de traje? le tengo miedo. ¿Sí, yo sí. A ellos les tengo más miedo. Sí. A ellos les tengo más ya miedo, ¿no? ¿No? Sí. Mucho más miedo. Yo a nadie le tengo miedo, ¿eh? Respeto sí. sí. sí. Pero miedo no. Eso es todo, ¿ya ven? Eso. Es muy buen sí. punto. Es muy la buen verdad, punto. Que sí. Sí, sí, sí, así sí. es. Ok, a ver, entonces, Firmes nace hace cuatro años. Cuatro años. Cuatro años, con la idea de socializar. Sí. ¿Qué más, Mami? Y de la cultura, ¿no? De, de la, la cu cultura. De la cultura sí. que ustedes profesan, vamos. Ajá, exactamente. Yo sí. quiero saber de eso. ¿Qué, qué quieres saber? <risa> todo, <risa> todo, todo. Sí, ¿De dónde viene? Sí, todo eso? Es que es, por ejemplo, yo les hago así como un resumen. Cuando yo era pequeña, decían que era algo que venía de Estados Unidos, eh, los nacidos allá eh, de familia mexicana, mexicanos, algo mexicanos. así, ajá, uh -huh. exactamente. Entonces, pero también eh, se relacionaba con que no era algo bueno. Era, ya se juzgaba a la gente porque, pues, no sé. Como lo siento? estás diciendo por la vestimenta, ajá, por eso más que nada, uh -huh. ¿no? por las drogas, por, por la vida, la vida loca, loca, eh, ajá. ¿verdad? por si que vandalismo, robo, todo lo todo lo malo se lo, se lo achacaban lo a, a ver, ellos. Ajá. Sí, y todavía, todavía, todavía hay gente que todavía lo Oye, piensa Oye, hay que quitarles el traje a los del traje y van a ver. ¿Sí? <risa> que, van a ver lo que se van a encontrar. Exacto, las sorpresas sí, es que se van a llevar. Sí, así es. Y a ver, ¿y si viene la cultura de Estados Unidos o qué? Parte sí, ¿Sí? parte sí, parte sí y parte de aquí. Eh, para mí Tijuana es uno de los sí. lugares también, okay. donde está muy arraigado. Uh -huh. eh, ahorita que conozco también ya más un poquito más Aguascalientes también, también, sí, también son lugares fuertes, sí, sí, con mucho, mucha mucha fuerza ahí. Eh. Monterrey también, también Monterrey, Monterrey, México también, pues te voy a decir que ahora sí en que general, ya, eh. sí, sí, en general, exactamente sí ya eh, más bien quien se quiere adjudicar pues ya no se puede verdad Porque si dices si dice un, sí. un lugar y va a decir no es cierto acá, acá el... si ¿Sí? Sí, fui yo. Yo. si sí, dices es de Estados Unidos no es de México, es de México. Es de México. desde los panchitos sí. y ya empiezan o sea, a, a irse más para atrás ajá sí así es sí pero hay como un como un antecedente a un escrito donde diga Más sí. o menos que comenzó aquí o aquí no sé se adjudicaron la primera yo vez yo no desconozco pero yo he seguido esto es de la cultura sud desde de los Pachucos, desde Ajá, el, Pachuco. ¿El Pachuco? Ajá, del, ¿De del, Pachuco, del México americano, como dice la canción de Jaime López, no es de aquí ni es de, de allá, allá. <risa> bueno, sí. entonces eh, se genera todo ese sí. movimiento. Es una controversia, ¿no? Sí. es una controversia, eso, este, el saber de dónde, de, si tú dices, te digo, si tú dices, te dicen, no, no, no es de aquí, no, no, es de acá. Entonces, <risa> Aunque las fechas no coincidan, pero Exacto. nos queremos este poner el, el nombre en todo lo bueno. Pero sí. fíjate, sucede un fenómeno que a mí me es muy interesante, o sea, la piel como un lienzo, ¿no? Cuando tú decides tatuarte, ¿no? Antes era como, ¿no? Entonces es que el que se tatúa es el delincuente, sí. y el malo sí. Y ahora, pues, una cultura fifi. Sí, ¿no? a, mí, a mí de también. repente se puso de moda, sí. ¿no? No, A mí me sí. ha dicho Perdón. que si sí, yo vivía la vida loca, que si sí, estuve... Recluida. Eh, sí. No, gracias a Dios todavía, ¿no? <risa> no, no, oye, Me falta como, no, no, no, no, tengo <risa> amigos, sí, tengo amigos, pero no, gracias a Dios, ¿no? No viví la vida loca en, en Andarra dañando o lastimando a otras personas tampoco, o, o drogándome o cosas así, no. Yo vengo de una familia estrictamente recia Ajá. de aquellos años, así es que para mí fue más difícil, Uf. Más difícil porque ser única mujer en Ay, la familia y la más chica, pues era algo rudo, sí, sí. complicado. Y cuando empezaste a rayar, ya me no, me quiero pensar. nueve años. <risa> ¿Nueve años? Tenía nueve años. ¿En serio? En serio, me hice un corazoncito en la cara. Ay, ah, y una aguja. Ah, era la la aguja para un, no era una mesinita ni nada. No, era una aguja ajá. con hilo y tinta china que vendían en las papelerías. Ajá. Madre mía. Y esto Te pesaba uno. Eh, no, no. Sí. Ay, eso sí dolía, no me digas que no. Uh, sí, pero pues era, era algo que toleraba y Era un sigo dolor tolerando. placentero sí. Ah, bueno, claro, sí. es, estabas haciendo algo sí. Que tú sí. querías, sí, es sí. Eso que, que siempre, pues me ha gustado ¿no? uh -huh. Siempre me gustó, mis papás Digo, eran muy conservadores. ¿Y cuando saliste del baño o del cuarto? De mi cuarto Mira, eh, tengo una suerte, mi amor. Nunca se dijo porque había el maquillaje, es el polvo, ah, ¿Y no? el que tapaba todo. Ajá, ajá. Y luego yo tengo familia que tienen lunares que son como tinta china, ajá, verde. Ajá. Entonces yo decía, si a mí me preguntan, yo voy a decir. Tengo un lunar como mi tío. Lunar, Entonces, sí. Yo para todo tenía es, Yo no sé, yo amanecí y así he estado allá, ¿no? Estaba, no Pero tuve la fortuna de que nunca lo viera. Ese este del lado izquierdo. Sí. Ya lo encontré. Ya, eh, después ya, lo ya, ya se hizo más <ríe> grande porque pues, estaba yo chiquitilla y yo decía un corazón así, con puntitos, ¿no? Ajá. Y, y ahorita eh, está una técnica uh -huh. que es de punto y yo sí. no digo, mira... Sí, No andaba tan jerrada, ¿verdad? <risa> Ay, qué miedo. Oigan, vamos a hacer una pausa. Yo sabía que un programa no nos iba a alcanzar, pero me piden que pregunte. Ah, bueno, les voy a hacer así como un, un rápido. Mi podólogo se llama Fernando y él está todo tatuado. Y él es cholo, él dice. Sí, sí, sí, sí que él es, es cholo. Él es home. Sí, sí, sí, sí. Entonces. Sí es muy bueno, eh. Sí, es okay. muy. Si algún día requieren un podólogo, yo ah, les estoy en su casa. Okay. Pero me dice que les pregunte, y le va al Atlas, por cierto. ¿Verdad, Fer? Aunque pierda, ah, no, aunque gane, dice. <risa> Espero no ofender a nadie, no, no, eh. No, no, <risa> no para, para, para no, se dice, respeta. Pregúntele si el apodo de ay, los está escuchando, que saludos. No me ah Saludos, saludos, Fer, saludos, Fer. Mil veces al atlas, ya sé. Dice, pregúntele si el apodo de Belka es por el mismísimo Niklo. Niklo. Pues a mí me dicen Belka porque este cuando estaba más joven, este, se va, va a sonar mal pues, pero sí llegué a formar parte de una pandilla donde vivía Ajá. con mi tía y da la casualidad que entre todos mis amigos yo era el más blanco. Ah, okay. entonces como en la película Ajá. también, oh. ahora sí que el cholo blanco. Ah, eh, así que es por, por la película también. ¿El sí, ándale el, el güerito, el güero. Man, ¿Qué eh? historia el blanquito! ¿eh? El blanquito, man. Ah, pues ya está tu tu tu Su pregunta respuesta. respondida. Ver. Dice, eso quiere decir que sí, que se si hayan visto la película, pues sí, claro. Pues claro. Sí, claro. Ah, okay, perfecto, pues tenemos que hacer una pausa musical y una pausa para nuestro patrocinador, que ya la próxima semana viene ya nuestro segundo patrocinador, maestro, eh, y precisamente es esa canción de la que estábamos platicando con Tropical Dea. Yeah, ah. que yo siempre les he dicho que es la mejor canción que ellos han escrito hasta ahorita, eh, a mí me encanta... La música, me encanta el video de esa canción. Sí. Eh, me encanta eh, los cambios de tonos que tiene. Me fascina cómo Mike maneja esa canción. Entonces, cuando yo vi el video, siempre dije, ¿por qué no estábamos nosotros en ese video? <risa> no sé por qué de <risa> manias, también Ya tenemos como dos años, pero no sé si yo no ponía tanta atención a las publicaciones de Tropical, o, no sé, pero la cosa es que no estamos. Pero de verdad es... Para mi gusto, Mercedes Salazar, es el mejor video y la mejor canción que tiene Tropical. Y me encantó verlos a todos ustedes, a todos los jóvenes oh. que estuvieron en ese video. De verdad, lo hicieron maravillosamente. No sé cuántas tomas hicieron, porque ya sé que a Frijol le encanta hacer 80 sí. tomas. No sé cuántas hicieron, pero de verdad creo que eh, sí. ya para dejar el video final, y dejaron las mejores tomas. entonces sí yo recomiendo, lo he publicado mil veces, todo el mundo sabe que es mi canción favorita, la pongo en mis estados muy seguido, así que vamos a escuchar, andamos ready de Tropical Eso. Yeah, y nos a platicar por qué este video, un saludote para Tropical yeah, que siempre nos apoya sí. en sus sí. aniversarios, en ahí eventos. están bien puestos, sí. más les vale, más les vale, vamos a escuchar Juanito, Fer ponte a bailar por favor, Lancia, carnal Jonajon, la ¿qué hay que hacer? Llegan los sonando regreses, somos. ay maestro de ultratumba a ver ahora sí cuéntenos ¿por qué el video? bueno eh, ellos estuvieron invitados a nuestro aniversario uh -huh. gracias a al frijol y pues a todo el equipo a todo el, el grupo hicieron esa canción uh -huh. especialmente de, sí. para nosotros fue y como de ellos para ustedes sí. o una solicitud no, de ellos hacia nosotros ay Entonces, mira si tienen es, bonitos sentimientos respeto sí, no, respetos, no aparezca, <risa> ¿eh? Mis respetos para sí, todos sí. ellos, para todos en especial para Frijol porque nos apoya, cada vez que hemos solicitado apoyo, ahí, están, ahí están apoyándonos sí. y no hombre pues agradecidos por esa canción, créeme que es lo máximo para nosotros ¿no? y lo tenemos así bien Pues es nuestro ídolo, no cualquiera tiene eso. Y a pesar de que están subiendo muy rápido, no sé. tienen sí. los pies en la tierra sí. y muy humildes Esperamos también. que lo sigan, lo sigan teniendo, ¿no? sí. sí, que estén bien puestos. Y creo que ese es, pues no sé, es, para que tú sigas adelante, pues no tienes que perder la humildad. Claro, Sobre todo, ¿no? Y agradecer siempre. Sí, lo que siempre más agradecer. Me todos los días. Y de hecho les agradezco también a ustedes que han estado en nuestro aniversario y a, Uy, toda, no, feliz. a toda la raza que estuvo presente de aquí, de Guadalajara, de fuera, que es un gusto para nosotros recibir a las personas que vienen de, de otros de lugares. Sí. Sí. Para mí es muy importante, muy, muy importante que vengan, conozcan nuestro barrio, conozcan a, a personas como ustedes, la raza. Entonces, para mí nuestro aniversario. Estuvo Siempre sí. es un éxito de los aniversarios sí. hasta ahorita, Cada año muy buenos. Sí. Y más gente, yo creo, ¿no? Sí. sí. sí. Y el ambiente, no. Y, y todos están esperando a Tropical sí. ¿verdad? Todos ah. están <risa> de, que... de verdad. De repente sí. se ve solo el evento y ya cuando van la, van llegando ya oh, empieza a decir, ah, caray, pues, sí. ¿de, ¿de dónde salió tanta gente? Entonces es ya una mancuerna que tenemos con ellos muy muy buena. ¡Qué genial! Sí, de verdad que sí. Gente, lo padre es que ahorita los medios de comunicación, como en el caso de nosotros, ya son más democráticos y podemos difundir realmente cómo somos, ¿no? Antes sí, había una, una... los medios eran muy verticales y ellos te decían qué, qué ver, qué pensar y todo sí. ese rollo. Y ahora nosotros podemos difundir que... Pues la cultura es la cultura, ¿no? Cada sí. quien le ve de la manera sí. que le gusta, y a, pero hay que respetarlo ¿no? Sí, sobre todo el respeto. Sí. Que ahorita también eh, ya se nos está olvidando, ¿no? El, el respeto hacia los, los demás, ¿no? Sí. La forma de pensar, la forma de vestir. ¿Sí? Eh, todavía hay personas que todavía tienen ese tabú sobre las personas tatuadas sí. o en la forma que nos vestimos pero yo pienso que eh, mientras tú no le hagas daño a, a nadie y estás en lo tuyo no hay problema claro te tienen que respetar claro sí. pero bueno yo pienso que ahí la llevamos no Y nosotros ya conocemos más gente que es más abierta Oh, sí muchísimo sí. más afortunadamente creo que yo siento que sí hay un cambio eh sí sí lo hay sí lo hay sí lo hay y eso es muy bueno para nosotros también y para los ahora sí que para las futuras generaciones ¿no? sí, sí, sí. Sí, tus dos. hijas están rayadas mencionaste sí, sí. Ay, no, y no hubo conflicto de ay mami me quiero poner no. eh, al contrario no, no eh, sí este mis dos hijas Ajá. tengo dos hijas ya grandes y ellas también también tienen sus tatuajes ya ¿sí? Qué bonito ahí sí que no les pude decir no niñas no. ¿Sí? No. eso no se ¿Cómo? hace y menos a, Vanessa, no? Da. No. menos a Vanessa lo de la espalda eh, ¿Qué se hizo en la espalda? A su mamá. Muy hermoso se ve Así como que dijo, a ver, mamá, vamos a ver qué me dice. Nada, que me Sí, cuando lo miré, sí... Es el gusto. es un Es No Eso es todo. Y pues mira, es..... Yo siempre lo hice. Eh, lo más natural que lo vieran así sí. lo más natural desde niñas entonces es algo que ya traemos también y me da mucho gusto ahorita ya mi nieto eh, va a cumplir 10 años y quiere ser tatuador Ay, de hecho ya bonito. tiene su máquina y aquí está el lienzo cariño ¿En serio? <risa> está esperando a ver quién se anima pero ya está practicando supongo ya, ya ¿sí? está practicando entonces este imagínate ¿Qué necesitas dejar. para ser un buen tatuador? Saber dibujar muy bien. Pues más que eh. nada saber dibujar bien y que no te tiemble el pulso. Exactamente. Sí, <risa> Mucho sí. pulso, más que Sí, una. no, porque las técnicas ahorita pues ya van cambiando, ¿verdad? Sí. Pero antes eh, los tatuadores ya veteranos era de, de hacerlo toda mano, ¿no? Sí, a puro pulso. Sí. A pulso a pulso no era de que lo voy a hacer en un dibujo antes, antes no antes pasante, querido, era no. De, ahora sí puro pulso capela ¿Sí? sí así eran así eran entonces Ay, no ese sí estaba de miedo que tal si uh -huh. quedaba uh -huh. otra Ay, cosa mío, okay. Pero sí. como a muchos sí. eh, de, de repente eh, si sí no quedaban bien muchos eh, y pues ya se tenían que aguantar pues sí Dimo la, que le la, las letras también sí, la sí. por ahí yo tengo mis hermanos que ellos entre ellos se hacían ¿no? Sí, que, que la banda mon Y que la la y cosas así, ¿no? Que ahorita los veo y digo... Si quieres te lleva donde te lo, lo pueden arreglar. Ay, Dios mío? mío. Sí, así es. No, es que sí. Pero también lo que decías tú es muy cierto. De repente, eh, decimos nosotros, en la gente de Fifi, se puso como de moda. ¿sí? Ajá. ¿No? O sea, de unos años para acá. Entonces ¿Sí? ya no es exclusivo de, de alguien, ¿no? Ya no, todo el mundo es. tuvo acceso. Sí. Y se supone que ya en las empresas, en las escuelas... Pues deben de ser más abiertos porque ya es como algo general. Antes nosotros conocemos gente que fueron rechazados de la de la escuela de medicina, Antes, ¿sí? siendo unos cerebritos y los rechazaban. ¿Por qué? Porque estaban tatuados. Y ahora pues se supone que eso ya no ya no existe, ¿no? Se supone, se supone pero hace sí, un año que... todavía yo lo comprobé que todavía sí. sí. Qué feo. Todavía ¿Puedes levantar tira. una denuncia, no? Se sí, supone. claro, por por. Discriminación. discriminación de, de hecho, mi hijo quería ir, le digo, oh, ¿Sí? Olvídate sí. de eso, mejor busca otro trabajo. Sí, Ese trabajo no era para ti. Exacto. A lo mejor ni te va a gustar. Sí, eh. Pero fíjate, eh, inicien entonces, hacen un tatuaje y lo tapan, ¿no? Que no lo vean pero por decirlo el hecho que cuando tú lo hiciste en, en tu rostro uh -huh. ¿Cómo que, lo tapas? no hay que tener no. mucho valor ah, ¿sí? un... o sea me refiero a valor en el sentido de que es decir esta soy yo y así quiero ser y, sí. y me tienes que respetar o sea sí. no es dif... no es fácil ¿eh? no no no es fácil no es nada nada fácil porque es un cambio pues muy drástico verdad muy radical ¿Cuál y luego eh, eh, los los nombres eh... Ya este último pues fueron estas líneas, Ajá. Entonces, son aztecas. Y dime aztecas que te dolió aztecas. muchísimo. No. ¿No? No. Sí, es un dolor que puedes tolerar. Aparte, a mí me gusta. Sí, me, lo, lo que he hablado, Lo disfruto. Sí, pero, no, sí, estoy, disfruta. Lo estoy disfrutando, uh -huh. lo estoy disfrutando porque me elevo en eso es que, que estoy haciendo en ese momento me duele, pero es un dolor que estoy disfrutando. Mándale no, saludos más, a tu tatuador. Saludos, ay, sí, un saludo. Ahora sí que a todos mis tatuadores. <risa> ¡Ay, no es a uno! Todos. No tenemos exclusividad. No. No hay nombres para que no se me olvide ni Exacto, uno. ¿verdad? ¿eh? para que no se me vayan a sentir, sí. pero igual. Para todos. Saludo para, para todos, para todos, desde Aguascalientes hasta aquí Guadalajara, ¿verdad? Okay. eh Muy buenos tatuadores, muy buenos, hay mucho talento. ¿no? Sí. sí. Aquí se ve. En la cara. Sí, sí. No, de hecho, Sí, sí, sí. Eh, este, agradecida con todos ellos que, que también eh, pues me han hecho todo este trabajo. Que para mí es un arte. Que sí. Ahora sí que eh, no me arrepiento de ninguno, de ninguno, de ninguno. Cada línea que está aquí bien puesta. Fíjate que yo eh, creo que es muy importante que cada punto, cada línea que te pongas tenga un significado especial sí. para ti. Porque es algo que vas a presumir. Yo sí. siempre les digo, ay, bueno, es que yo ya soy ruda. Al principio me decían uh -huh. que era la, la abuela malandra, me decían, porque ya sí. estaba tatuada. Y le digo, ay, o sea, es algo chiquito, es algo tierno, pero para mí tiene un gran significado. Sí. Entonces creo que hasta es un Hasta, hasta un punto Ajá. que tú traes. Sí. Pero ¿Ese? lo portas con orgullo. Con orgullo. No? Con orgullo. De, de hecho yo también le digo a mis sobrinos si te vas a tatuar algo, algo que te guste y que al rato no te arrepientas. Sí, exacto. Sí. Bueno, Porque yo hasta ahorita no me arrepiento de ninguno. A ¿y tú te arrepientes de lo que te pusiste? No, para nada. No, no, no. no son vivencias que uno ha tenido en la vida, buenas y, y mal. malas. De, de las cuales eh, las vas a tener ahí y de algunas si vas a decir, no, cometo este error. <risa> <risa> <risa> <risa> no lo vuelvo a hacer. No lo, me lo recuerdas. Sí. No lo vuelvo a hacer. Y otros que digo, con gusto. Y otros que digo, en mi corazón. ¿No? y en mi piel sí. aquí están es muy importante es muy importante cada tatuaje que yo tengo y más que faltan todavía ¿no? y los que me faltan sí, me Alejandro los que me faltan todavía no ay sí. qué bonito oye y qué más hacen, qué, qué nos encontramos ahora en en el aniversario tú te encontraste bicis, bicis. bicis unas ahora, unas vicas. sí Hermosas. Respeto, sí. pues yo ahí tengo una que luego voy a sacar. Tengo una Shrine viejísima, pero le tengo arrumbada. No, Digo, ah, no, para okay. esos chicos está ideal. No, no, no. A si Sí, okay, no, no, hay que hay que sacarla, llevarla a exhibir porque tienes un tesoro ahí. Sí, sí. yo la tengo desde cuando desde los 18 años, pero ya era la bici ya era sí. ya era vieja. Ya, ya era de, de hecho en Zapopan una vez nos invitaban a, a un concurso de bicicletas contemporáneas ah, ah. más viejas sí. así los rider de todo tenían ahí unas bien oxidadas que decían no sabes que es que así es sí. Sí. Y, y una pregunta ¿Y la que tiene más valor sí. sí la ropa holgada yo yo como lo veo pues yo lo veo como como no sé si tenga algún significado pero yo como lo veo yo lo veo como comodidad porque nada te estorba a <ríe> Sí. pero aparte de eso tiene otros otros significados eh, sí sí este bueno para nosotros es muy importante eh, la ropa nuestro tipo de ropa muy cara que mucha gente dice qué guandajos y yo lo que digo cuesta, ¿no? ¿Sí? si tú supieras lo que traigo supieras que verdad eh, igual se respeta pero es bueno traer la ropa a la línea limpia bien planchadita, ay sí porque ustedes sí si planchan todavía ropa ropas, la línea, la, ropa, sí. ¿sí? La, línea sí, sí. la línea bien puesta es muy importante, no tu presencia, aquí eh, no es tanto la ropa sino cómo tú la portas, Ajá. tu presencia, sí. eso es lo que va a hacer a la ropa, ¿eh? sí, a un tramo, a una lima a lo que te pongas, uh -huh. para mí, yo siempre lo he tenido, a mí no me gustan marcas, porque la, eres tú. Pues sí. es que andas publicando la marca por todos lados, ¿no? Sí, eres tú, eres tú, tú eres el que le pone el toque a lo que te pongas. A ver, pues presúmenos tu camiseta claro. que hizo Gaby. Gaby, Gaby, O sea, iba que aquí, Gaby, Gaby, ¿dónde estás? Sí, <risa> si es se cierto, hizo tarde. Sí, ella no, dijo que iba a estar no aquí. Conseguida. Bueno, ese es un diseño de ella. Sí. Sí ella, de hecho, este, estuvo ahí en nuestro aniversario, sí, gracias, sí, sí. gracias ella fue la que me dio acceso a yo llegué muy temerosa y yo, no, no, así, ahorita te la presento yo, ay, bueno, ahorita te la presento, ¿verdad? Sí. no, no, no este, gracias, gracias por el apoyo también a ella, ¿significa y algo ese 13 para, ese, ese? para ti? es el el, um, el número de del, las letras del, del ¿cómo se llama? Dice, ay Daniel, ¿cómo te extraño ahorita en este momento? Hombre. No, no, no, sí, sabe, sí no, sabe, no, no, no me acuerdo yo muy bien todo el significado de las 13 letras. La Mira, ahí No el AM del abecedario. El de M. El AM de mexicanos. Ajá. Oh, la M, God. él sí sabe. Sí, sí sabe. Lo que no quieres preguntarle sabe, sabe, a los que no lo sí. investiga y te dice. Así es. Ah, sí. pues a ver, ahí está la de ella y yo aquí les presumo la mía. Yo cuando la vi, ahí estaban, unos labios rojos que pueden ser azules, pueden ser negros, pueden ser... Pero a mí me encantó, yo platiqué con ella acerca de la ropa, su marca es four pásenla así, es eh, la letra de los cuatro y un trébol, trébol de, cuatro. de cuatro hojas, que es el de la suerte, pero a mí me encantó la ropa que ella hace, sí. me fascina que tiene la opción de ropa para chiquitos, Porque creo que en su tiempo de haber sido complicado el querer buscar ropa sí. para niños y pues no había, ¿no? Sí. Entonces, muy coqueta. Muchísimas gracias, Gaby. Yo tenía que ir por ella eh, antes de venir al programa porque le dije, ese día la vamos a portar. Aunque aquí no se ve, pero ya la mostré y ya voy a poner las fotos que, que nos sacamos. Pero de verdad, muchísimas gracias porque la hizo así. Como yo se la pedí tal cual porque había cortita y yo le dije, sí. no la quiero cortita, la quiero larga, por favor y la hizo para mí así que muchísimas gracias y ya sé cuál va a ser mi segunda camiseta <risa> ahorita que te vi trece vamos a mandar a hacer otra sí, sí me encantó sí, así sí. que qué padre que o sea que también hagan este tipo de cosas entre ustedes no que la comunidad haga esto sí también, para ¿no? mí es muy importante apoyarnos apoyarnos y más entre mujeres sí más porque es más difícil no en este círculo en este medio es difícil Porque a la mujer siempre la quieren tener como si fuera una bici o como si fuera un accesorio Cierto. y no somos mujeres y tenemos el mismo valor que tiene un hombre. Claro, somos capaces de parir un hijo. Claro, y no nada más. claro, entonces. Ya tenemos eh, una presidenta. ¿Ya te... ah, ¿No? ¿Ya? Claro, es que, Sin ¿tale? problema y... tengo chance, ¿verdad? ¿Sí? Lo que quieras, lo que quieras, por algo te dice la patrona, sí, lo que quieras. Bueno, van a ver, van a ver que sí. De hecho, eh. El, el ser, el ser la líder de del club y ser una mujer. Uh -huh. eh, me he ganado el respeto de algunos Y no de... de los... ah, sí, claro. Por el hecho de ser mujer sí. Por el hecho de ser mujer ¿Cómo una mujer tiene un club? ¿Por qué? Si esto es de, de vatos Ajá. Y por qué es un evento, ¿no? Porque es un evento, porque organiza, porque trae gente de fuera no, y también entras a, a los que dices ahí que no que no te has ganado como tanto ese respeto, porque todavía estos entonces hay hombres que dicen, a mí no me va a mandar me sí. anda va a mandar mandando una, una mujer, vieja, no, ¿no? O sea, una vieja, sí. es sí, sí palabras, lo... Una vieja, sí, sí, porque si <risa> sí lo palabras, una vieja. Sí, porque si lo ni siquiera nos dicen mujeres, no, no. dicen vieja, o sea, uh -huh. o la ruca, ajá. Que sí, sí soy ronca. La doña. Ah, la doña, sí soy doñita, pero bien al tiro. Eh, ese es el, el, el problema que con el cual yo sí me he topado, uh -huh. pero he aprendido en estos cuatro años eh, a quién sí y quién no. Quién merece y quién no. ¿Quién y ¿verdad? el sueño te quita? No. Sí. Y digo hablen ah, digan porque señal que estoy haciendo bien las cosas no y voy pisando dicen por ahí que preocúpate cuando no hablen de ti sí eso me preocupa sí, eso me preocupa créeme está pasando sí, ¿Qué Está pasando sí digo, qué somos los más serios son los sí, más somos los serios. más serios y firmes reales pues ha llegado en cuatro años uh -huh. a pues a lugares donde algunos no Porque no hay uh, esto Dicen por ahí uh. No uh. Hay esto. <risa> <risa> Nosotros tenemos esto y tenemos lo más importante Que es esto. Sí. El corazón ¿Cuánta gente forma firmas reales? ¿Cuántos somos ahorita? ¿Qué? Ahorita yo creo que somos alrededor de 15 más o menos ¿Mm? Sí. Y, y igual, este quien quiera Cuando unirse, in... quien quiera estar y ser parte de Firmes Reales, cordialmente invitado. Digamos que estamos hablando de la parte organizadora. Sí. sí. sí. Todos organizamos, todos tenemos voz y voto. Eh, sí, así es. Yo Cuando los iniciamos, represento. éramos alrededor de como 50 más o menos. Sí. unos se fueron yendo por sus motivos, ahora sí que se respetan. Sí. Nos quedamos ahora sí los firmes. Y, y los reales. Y los lo reales. Sí, sí, sí. Aquí eh, no toda la gente tiene eh, las ganas de ayudar, de ayudar. este Piensan que nada más es el cotorreo, de que vamos a un evento y cotorreamos, bailamos. No, también hay cosas por hacer, ¿sí? para por la comunidad, por nosotros mismos. Tratamos de ayudar. Entonces no toda la gente le gusta, es lo que yo he mirado en este tiempo y me he llevado desilusiones muy grandes y a lo mejor también la gente conmigo verdad eh, de pensar que pues que todos teníamos ese inicio ¿no? de ayudar a la comunidad y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no no es así verdad entonces te ponen una piedrita y te ponen otra y te ponen otra y yo digo póngame las piedras que quieran nomás darme chance y sí, van sí. a ver. Seguimos quitando esas piedras. Sí. Y, y fíjate que la gente nos sigue pidiendo la ayuda en despensa, ¿Ahora? ayuda en medicamentos, digo, no, ahorita, en hacer eventos tenemos... con causa, uh -huh. eventos con causa que hemos hecho y gracias a Dios hay gente de muy buen corazón que nos ha apoyado, no gente de club, ¿eh? De verdad que esa es una de mis decepciones también, que no todos dicen ser raza y no lo son porque pues se trata de ayudar, fácil. exacto, exacto. entonces nosotros nos hemos propuesto eso, ¿no? ayudar a quien, quien vaya y se acerque y nos pida el apoyo, ahí estamos, ¿no? qué bonito que se acercan a nosotros, nos tienen la confianza y, y para nosotros es algo chingón. ¿no? ¿Sabes? A, a nosotros una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención, porque... Pues también cuando eh, yo era chiquita se manejaba el, no, es que se pelean, es que lo que decías tú de, es que esto pertenece a esta banda o x y esta, entonces no se hablan y así, ¿no? Y nos ha tocado eh, que para ir a ver a Tropical están los homies de Polanco, los homies de Miravalle y nadie dice nada. Nadie, sí. todos se respetan. Entonces digo, sí. eso, eso quiere decir sí. que ya estamos en otro nivel. Sí, o sea, así, es lo que yo les estoy todavía, todavía hay gente que tiene todavía en su mente que el barrio, uh -huh. que la pandilla que le aplica a nosotros no. Es un club familiar, donde tú llevas a tu familia y no vas a arriesgar a tu familia haciendo cosas que no debe Aquí está la entonces, sí. el de Exacto. entonces siempre que hacemos un evento van todas nuestras familias van familias ustedes lo miraron sí. ahí sí, sí, sí. van familias familias enteras entonces no vamos a arriesgar a nadie a, a que pase algo verdad ya no es barrio no somos barrio no somos pandilleros que tengamos la finta Esa cosa. Esa cosa. pero no No, no, acérquense, acérquense a firmes reales, acérquense. Eh, hemos estado en el centro, este, ahí bailando, invitando a la gente a participar cuando hemos tenido. Relacosano, relacosano. Sí, sí no. o sea, y la gente nombre no, miras es, es algo que se siente tan, tan bien de que se riman y yo una quiero foto. bailar como tú. Una Ay, foto, y me gusta cómo te peinas, me gustan tus aretes, me gusta. ¡Dijole! Sí, Lo, los niños y niñas de 5, 6 años, ¿qué ocupa para ser igual que tú, estar sí. en tu club? Ay, se se arriman y... No, pues nomás dile a tu mamá que te lleve, que te sí, lleve. sí, así es que aquí, mira, en, en el club, eh, a, a ven, bueno, están JJ, él no porta una vestimenta, pero porta sí, sí. el corazón. El corazón. El corazón el corazón y lleva firme real es bien puesto, ¿verdad? Es, es mi guardaespaldas, es mi es mi todo, <risa> <risa> es mi compañero, es mi compa, es todo, todo ¿no? nos, nos hemos acoplado bien todos, Belka a él le gusta y le gusta la cultura y ya la trae también, eh, hay otros pues que están trabajando, otros miembros, Morrillos chicos que sí. empezaron de 16 años de, 12, de 14 de 12 años con nosotros sí y ahí están también firmes firmes ¿Tú no empezaste a los? yo ¿Qué tenías ¿Cuántos años tenías cuando me gustaba la cultura o sí, sí, sí. Cuando... no yo tenía eh, si salí de la secundaria ¿Qué tienes, ya no entré a la prepa desde pues, que me recibió la calle uh -huh. Así es, entonces mira, aquí en el en el club pues ahora sí que somos gente de todas ¿no? Personas de todas, y, que nos gusta, más que nada, lo respeto cada quien se viste como, sí. como, como, como Aquí Augusto no aquí y... no hay reglas de que te vas a vestir porque no no, aquí eres bien recibido. Como bien. Te quien su te, tú seas, ¿no? No hay género, no hay nada. ¿no? Andaba una chica ese día de, del aniversario Andaba una chica que me impresionó, una chica alta y andaba de rosa. Si sí, mis ojos no vieron mal, creo que si sí era rosa. Y yo estaba impresionada porque dije, qué bonito baila, está súper divertida, anda super emocionada. una que... chica alta. De... Sí, una chica alta. No, no, no sé cómo se llamen. Y... Pero sería... pero traía un vestido, no, no vestido recuerdo. short, no sé, rosa. Ah. Y estaba impactada. No. No dejó de bailar ni una, todo lo disfrutó tremendo. Es que de verdad como andábamos Sí, sí, no, no sé. con tantas cosas. Luego lo ves los videos gente. y por ahí. Te voy a voy te voy a decir quién era. Te voy a decir Sí, si de es? decimos, ah, es que de Aguascalientes, no?" Mejor, no mejor hay que ver de dónde. Sí, sí, sí. Oigan, pues nos tenemos Ay, no me gusta cuando llegue el final de los programas, pero eh Dice Fer, mira, es yo sabía que iba a estar todo el programa Fernando dice ojalá y ese concepto lo ente entendieran todos sí y... para eso es que vinimos aquí es que, hay sí. que difundir eso sí, hay que eso que se queden se va a quedar en las redes se va las redes sociales podcasts, ya alguien lo va a escuchar sí, se ve por todo el mundo, sí. todo el mundo. Sí. es que sí. nosotros estamos en pro de que todos tenemos que respetarnos entre todos o sea a qué te dedicas qué lees qué pues ves? mira pues... acuérdate que el respeto al derecho ajeno es de la y paz, paz verdad sí, y verdad, hay que sí. llevarlo hay que llevarlo A cabo de verdad sí, no nada claro. más hay que decirlo, decirlo. ¿No? No, no, hay que hay que hacerlo respetar nos guste o no nos guste sí. ¿no? si ¿Y queremos decir, eso o sea, también es ser eh, público o, o decirle a la persona así como eso, es que los niños van como puedo ser como tú o sea siempre hay que hay que expresar a la otra persona que te gusta que hace algo que tú no te atreves uh -huh. porque normalmente no hacemos las cosas porque no nos atrevemos sí. Le tenemos miedo al ridículo miedo al que van, sí. van a decir, que van a rechazar, sí. siempre. Entonces, qué bonito cuando le dices a otra persona, sabes que me encanta lo que haces. Sí. La verdad. A mí, es que a mí, me, eh, lo que sí me podría preocupar es la opinión de, un, de los chiquitos. Sí. Porque ellos son tan sinceros. Sí, transparentes por sí. completo. Y, y esa opinión. Sí me preocupa. Sí si te pone a temblar. Sí. Oigan, pues para irnos, por favor poder irnos con canción. Redes sociales, cómo los encontramos, si queremos hablar con alguno, ah, si okay. queremos unirnos, cómo le hacemos. Sí, bueno, Firme Reales tiene una página que se llama Firme Reales Club. En Facebook y en TikTok. Ajá. Okay. Aquí Belka es el Hola. que Hola. se encarga. Ah, okay. sí. ah sí. es el el administrador. Okay, es nuestro administrador y bueno, yo estoy como Laura. Pedro Montalvo, la patrona, a sus órdenes. Esto quedó claro. Y bueno, pues más que nada darle las gracias por no, la invitación. No, no, nada que Estoy segura que no va a ser el único programa, no. maestro. Fíjate que, entonces, bueno, en lo particular nos gusta mucho ir a nosotros a cenar a... a A Polanco, a las senadorías, ahí ah, con Doña Nena, vamos, somos clientes, y, y le decimos a muchas personas, vamos a cenar a Polanco, y dice pero en Polanco, es que no pasa ¿Es que en nada. En no, no, bueno. no es cierto, no pasa <risa> nada. Sí, pero luego lo llevamos. Sí. Venganse, no, no, no pasa no, nada. ahora pues, no. sí que Polanco hace no. 30 años, pues todavía así decías, ah, caray, no. hace 30 sí. años. Pero los taxis los taxis mm. no nos querían llevar, no. nos dejaban por 8 de julio no. y las 7. Sí, yo me acuerdo de eso. Sí no no sí, no, ya Blanco, te... ya ya. no ya ahorita ah, pues no, ahorita ya. es como todo no ya todas las colonias es lo mismo yo les digo a ver en, allá en en Andares en Andares matan y quién dice algo ciara sí, en los lugares más concurridos de más sí. categoría se, ajá, ahí es donde está dónde gente... está todo verdad y, y Bueno, pues para qué? Exactamente. Y acá no nomás <risa> está la banda, acá no pasa nada. ¿verdad? Ok, a ver, tenemos que dejar de platicar, porque yo quiero que escuchen esta canción, a mí me fascina y sé que les va a gustar mucho, y sobre todo a los que son cumbieros, la canción se llama La Chola, y es de mis canciones que yo cuando la, la escuché esa. la primera vez, wow, me fascinó y la escuché y la escuché, y la tuve que buscar para traérmela el día de hoy, así ah, okay. que, así muy rápido, maestro muchas gracias, encantó, por un martes más, nos vemos el siguiente martes, gracias a cada uno, de verdad, gracias. Gracias por la invitación. No, al yeah, contrario, ya buscaremos sí. tema para volver a coincidir en estos micros y le vamos a dejar una hora que nos platicara. <risa> <risa> una hora. Eh, bravo, por favor. <risa> no, <mi vida. risa> al cabo que mira, ya en la segunda ya no ya, tanto miedo. Ya no ya, es era era más sí, ya. Pero de verdad, muchísimas gracias. No, gracias. No, no, nos que, vemos gracias pronto. Cada vez que tengan algo que comentarle a la gente, algo nuevo que hagan, algo que para ustedes sí, sí, es importante, sí, sí, sí, sí, sí, tanto la página sí, sí, sí, sí, como los sí, sí, micrófonos, perdón de Anfibio radio están abiertos ahí estamos ligados en redes así que abiertos para todo tenemos que hacer pues aprovechando pues, al juguetón de diciembre sí. está, ah, ¿sí? pues ya tenemos tema entonces sí. ¿Sí? es porque su teléfono ya casi no tiene batería a ver madre purísima <risa> pero vamos a librar Juanito, nos vemos con la última canción por favor Perdona al señor Sergio Fong porque nos excedimos en tiempo pero valió la pena de verdad gracias es por los ruiditos que hizo vamos bailando Juanito Gracias. Y desde la comarca me confío Para todos los chocos